Allá tras de la montaña donde templado se oculta el sol dejé a mi rancho triste y abandonada andí la voz ahí me pasé los años ahí encontraré mi primera amor engaños, los que mataron a mi ilusión, ay corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós. Si no quieres saber mi ausencia y dolor más la llena los ojos negros que me embrujaron con su vida. Si nunca me hubieran visto, no fueran causa. Ay, corazón, que te vas Para nunca volver No me digas adiós dejar el amor al ranchito que fue de mi vida ilusión. Malaya, los ojos negros que me embrujaron con su vida. Si nunca me hubieran visto, no fueran causa.